Bertolín, ahora oh, me acuerdo Bartolín como el Bart de los Sims, ahí está, ahora me acuerdo con ustedes, Claudio Rojas adelante Claudio queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa y estoy aquí junto a María Cecilia Bartolín y con una interesantísima invitada que vamos a presentar Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Feliz, como dice Claudio, poder estar aquí con ustedes eh, Precisamente con una invitada que ya la hemos tenido veces anteriores Pero que ahora viene con un tema candente Absolutamente, estamos hablando de Paulina Acevedo Menantó Periodista y comunicadora de derechos humanos Coordinadora del programa Ciudadanía e Intelectualidad del Observatorio ciudadano Tiene otras cosas más, pero vamos, vamos para ir derecho al tema con esto Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí nuevamente Mirando además esta maravillosa sí. vista Que tienen aquí desde la radio Sí, envidiable muy... <risa> Hermosa Vamos al hueso ¿Qué pasa con eh, Chile? Que lleva años eh, Precisamente co, eh, Cooperando con eh, Costa Rica en un proyecto que es este convenio de Escazú que habla de la vinculación finalmente de la participación de la gente de las organizaciones sociales en cuanto a el tipo de empresas que quieren o no cerca de su ambiente cerca de su lugar de casa, de trabajo, qué sé yo, y que ahora a dos días Chile dice, no, no lo firmo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, exactamente, eh, nunca esperamos que iba a haber una situación como esta, como tú bien dices, desde el año 2012, a partir de lo que fue la cumbre de Río y lo que es el principio 10, es decir, uh -huh. el principio de acceso a información y de participación en asuntos ambientales, que fue lo que esta cumbre del planeta eh, trazó como desafío uh -huh. para los distintos estados. Bueno, para la región de América Latina y el Caribe, esto fue encaminado en la posibilidad de un tratado vinculante este tratado vinculante es el acuerdo de Escazú que ya empieza a ser cada vez más conocido porque las informaciones están en los medios, en las uh -huh. redes eh, producto de, este, de esta decisión finalmente del gobierno de Sebastián Piñera de no firmar el acuerdo el día de hoy en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas un acto esperado solemne, donde cada uno de los países fueron uno tras otro estampando su firma. Se esperaba que Chile y Costa Rica fueran los primeros en firmar, eh, como tú bien dices, eh, este proceso de ir negociando este tratado, eh, el tratado de derechos humanos, un tratado ambiental, el más importante tratado ambiental de los últimos 20 años, así lo ha calificado Naciones Unidas. Eh, y, sin embargo, dos días antes tenemos esta desagradable, inoportuna injustificada eh, criticable eh, eh, noticia de que Sebastián Piñera finalmente no eh, pondría la firma, no por él sino que por todo y cada uno de los chilenos y allí eh, da mucha más rabia todavía porque es un tratado que tiene muchas otras particularidades ¿no? que podemos ir detallando pero la de ser el más importante acuerdo eh, en torno a derechos ambientales Eh, se suma el hecho que es el primer tratado internacional de derechos humanos que tiene participación directa de organizaciones de sociedad civil en las negociaciones de su texto y esto es muy importante ¿no? porque no podíamos hablar de un acuerdo sí. sobre participación Correcto. sin contar con un mecanismo de participación muy breve Paulina, en, en pocas palabras porque me pongo en el lugar de los otros auditores. Como tú muy bien dijiste, este tratado recién se está dando a conocer con esto que pasó, ¿cierto? Entonces yo estoy seguro que muchos auditores nuestros ni siquiera lo han oído nombrar. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este tratado que lo hace tan importante? Sí, su nombre, su nombre <coughs> completo, da ya las líneas y las directrices de lo que estamos hablando. Es el acuerdo regional sobre acceso a la información participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe es decir, para los 23 países que componen esta región como decía eh, esto viene resultado de la necesidad de implementar mayor acceso a, de las personas a la información que puede afectarles de los proyectos de inversión que están eh, instalando en sus territorios y de poder participar de una forma más incidente en las decisiones que se toman Eh, sobre la instalación de estos proyectos. Ese es el, el, el acuerdo que, que se firma y que trae y reconoce eh, una serie de derechos que están en otros tratados, pero que los fortalece. Por ejemplo, la figura de los defensores de derechos humanos. Se acaban de cumplir 20 años de la Convención de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas que una convención que reconoce que todo aquel que exige derechos propios y de su colectivo es un defensor de derechos humanos, es decir, que hablan como una defensora de derechos humanos porque es lo que me he dedicado a promover, de hecho he sido elegida para ser parte de la cumbre mundial de defensores de derechos humanos que tiene eh, ahora su, su, su primera asamblea, su primer momento constitutivo Eh, en, a finales de octubre en París y donde van a venir 150 delegados eh, de, de distintos países del mundo más de 1.400 eh, plantearon sus candidaturas para poder estar presente y para poder pensar qué hacemos con los índices de eh, violencia, de persecución, de asesinatos que hay en torno a aquellos que se levantan por sus derechos y las cifras muestran que quienes más se levantan por los por sus derechos, y que son perseguidos, asesinados y hostigados, en nuestra región de América Latina y el Caribe, son los defensores ambientales. Entonces, este tratado permitía, no solamente fortalecer la Convención anterior de Nación Unida, sino que llevarla específicamente para el caso de aquellos que defienden el agua, de aquellos que defienden el medio ambiente, de aquellos que defienden sus territorios, finalmente. Bueno, entonces, perdona, para... Para, ...para nuestro público, digamos... Uh -huh. ...entonces el presidente ha sido muy coherente... ...porque lo que pasa en, en Quintero... ...lo está reflejando en esto, digamos... ...no tiene ningún interés... ...en que haya posibilidad... ...de que de que la gente participe... ...en un proyecto ambiental... ...por supuesto que no, o sea... ...esto es, un, es por lo mismo una mala señal... ...o sea, claro. es una incongruencia, pero además es una mala señal... ...porque... ...lo que este tratado hace es fortalecer, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, trae nuevos estándares, uh -huh. y hoy día que estamos en el Parlamento discutiendo precisamente la modificación eh, del sistema de evaluación ambiental, este acuerdo viene a traer nuevas directrices, nuevos elementos que pueden ser incorporados en la evaluación de proyectos. ¿no? Algunos medios tratando de, de generar eh, más bien alarma hablan de, de una participación vinculante. Este acuerdo no es que establezca una participación vinculante. Las disposiciones que trae son vinculantes para los estados porque es un tratado internacional de derechos humanos que con 11 estados, no solamente que lo firmen, como ocurrió el día de hoy, sino que además lo ratifiquen, entra en vigencia. Entonces, sus disposiciones, por ejemplo, sobre derechos de pueblos indígenas, sobre comunidades especialmente afectadas, como favorecer su participación, los mecanismos que debieran ser establecidos o qué características deberían tener, es lo que es vinculante para los estados. ¿no? Nuevamente, la consideración o no pasa por mecanismos que ya son de democracia directa, es decir, plebiscitos u otro mecanismo que permita que efectivamente la decisión de un colectivo eh, ponderada, por ejemplo, a través de un plebiscito sea la que mandate la acción que tenga un gobierno local o una presidencia, ¿no? Entonces, primero eh llamar a, a la calma y, y a lo que queremos que suban los estándares a un optimismo todavía rezagado porque quisiéramos que la participación que trajera el acuerdo de Pazuf fuera vinculante en sí misma, pero lo que son lo vinculantes son los derechos que está resguardando, protegiendo, ¿no? Como para que tener las expectativas en, en, en digamos en el nivel en que tienen y deben estar ¿no? para para consagrarlo como el más importante acuerdo de medio ambiente de los últimos 20 años pero que tiene todavía ciertas fragilidades lo que sí es bueno Claudio y eso es importante es que reúne muchas de las discusiones globales que hoy día se están dando como sí. tratado ambiental eh, y los, lo que son por ejemplo lo que los estados comprometidos en el acuerdo de París o lo que están hablando de los objetivos de desarrollo sostenible Todos estos, desde una perspectiva ambiental, están contenidos en el acuerdo de Escazú. Eh, y esta discusión, que, que no fue menor, por ejemplo, se hablaba de más de 20 países para que entrara eh, en, en vigencia, que tenían que ratificarlo. Finalmente se logró llegar, con mucho debate, con mucha negociación, a que se fueran 11. Y algo muy emblemático, el acuerdo de Escazú se llama así porque el texto final, ¿no? cuando se llega al consenso definitivo de los 23 países negociadores más las dos eh, organizaciones que fueron elegidas para ser representantes de sociedad civil una de Chile y otra de Costa Rica en ese espacio llegan al texto final precisamente el día en que se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres no eh, en la ciudad de Escazú de allí su nombre entonces es un, un tratado que está lleno de particularidades lleno de momentos especiales eh, y lleno de instrumentos que podemos utilizar los ciudadanos, los pueblos, las comunidades para tratar de tener una voz que sea más incidente poder tener acceso a la justicia ambiental eso es muy importante porque no todas las comunidades pueden contar con un abogado o no todas las comunidades saben cómo tener una adecuada y apropiada Eh, representación de sus intereses en una evaluación ambiental entonces poder también consagrar eh, la obligación que tiene el Estado de asegurar y garantizar así como hay eh, eh, algunos espacios para, para que las personas que no tienen recursos puedan hacerlo en materia penal o la caja la Corporación de Asistencia Judicial para otras materias este acuerdo consagraba la obligación de garantizar la, eh, el acceso a la justicia Eh, en casos de que no se pueda contar con los recursos o, o con los conocimientos o cualquier otro elemento y hoy día que tenemos tribunales ambientales específicos ¿no? eh, es todavía más importante y que decir de la información que maneja el Estado o las que tienen las empresas por ejemplo lo que mencionaba mencionabas Puchumcabí no hoy día que el Estado no tiene información ninguna porque no hace fiscalización de qué es lo que está ocurriendo de Puchumcabí Quintero porque no hay indicadores ni de las empresas por supuesto ni en las fiscalizaciones que hace el Estado entonces poder contar información que eh, pre se presentan por parte de los proyectos que quieren instalarse en territorio o la información que pueda disponer eh, el Estado, ya no por ley de transparencia sino por simplemente la obligación que al estar este tratado ratificado y vigente tiene en torno a que la información tiene que ser disponible, tiene que estar al alcance de las personas y así podemos no solamente cualquier órgano del Estado sino nosotros mismos ver cuáles son los índices de polución empresa por empresa ¿no? esa información es la que el acuerdo de Cajús dice eh, debe estar, debe estar a disposición de los ciudadanos sí, sí. también en este acuerdo me parece haber leído entre todas las cosas que he leído que hay también una protección a aquellas personas que son amenazadas por defender el medio medioambiente También se regula eso, considerando además que, por ejemplo, en Latinoamérica, hablemos de Colombia, ¿ah? hablemos del mismo caso de Berta Cáceres, ha habido una cantidad enorme, más de ciento y tantas personas asesinadas, todos defensores, todos defensores del medio ambiente, y donde no hay un proceso judicial, donde no existe una investigación y si existe empieza, se, se difumina a mitad de camino, desaparece y nunca más na, nadie sabe. Sí, no, y hablemos, por ejemplo, en Chile, de un Rodrigo Mundaca correcto. en la zona de Petorca, verdad eh, sometido a una serie de juicios por injurias y calumnias por denunciar el robo de agua, eh, sometido a amenazas, eh, él y sí, sí, sí. otras dirigentes de la zona. Pensemos en también una Macarena Valdés, sí, eh, mujer mapuche, que es por ponerse no sé si no. eh, a una central hidroeléctrica en territorio de uso ancestral, eh, de su comunidad eh, resulta asesinada y su asesinato es, se intenta hacer pasar por un suicidio. Eh, pensemos también en los casos eh, de... Carita Riquelme, abogada, defensora mm. de eh, imputados Mapuche, eh, que hace dos días atrás la Corte Suprema sí. ratificó sí. Eh, el amparo que le había denegado la Corte de Apelaciones, y mm. ha sido hostigada por la policía, fotografiada en juicio, en eh, eh, mm. la Bachi eh, Linconao, Francisca Linconao, sí. sometida a dos tres juicios, ¿verdad? Mm. Eh, y ella... Eh, vinieron protegiendo y ganó juicios contra el Estado por proteger su territorio. Entonces, Correcto. claramente, esta persecución judicial tiene resorte en el ejercicio de derechos que ya hace. Y así hay una serie de otros defensores en el pueblo mapuche, hay muchos, tanto así que la criminalización de la que ha sido objeto le valió la condena a Chile por parte de la Corte Interamericana, por faltas al debido proceso. Sí. Eso es un defensor, no es solamente a, aquel que se materializa en el asesinato de la muerte de la persona sino que todo aquel que finalmente es hostigado, perseguido desde la función que haga como abogado de una causa, como luchador social como persona que se manifiesta en la calle o en el espacio público para visibilizar o denunciar es un defensor de derechos humanos y, y, y en un país donde... Eh, la palabra derechos humanos está tan estrechamente concebida ¿verdad? tan vinculada solamente a algunos aspectos, sobre todo vinculados a las violaciones de la dictadura así nos lo quieren hacer entender eh, tenemos que empezar a ampliar la mirada y pensar que quienes pelean por las mejores pensiones y eliminar las, las AFP, aquellos que están peleando por una educación eh, sí. pública, gratuita y de calidad eh, no sexista además hoy día con el movimiento feminista todos ellos son defensores de derechos humanos correcto pausa vamos a una pausa, volvemos enseguida I abro estamos de vuelta eh, seguimos eh, aquí con este interesante tema, Paulina, quiero llevarte a lo siguiente eh, ¿hay alguna razón que haya dado el Estado, porque se le preguntó a la Ministra de Medio Ambiente cuál era la razón por la que no se firmaba y ella dice no, es que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores ¿hay alguna razón que haya dado el Estado, el Presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores para la no firma, a pesar de que como recién tú lo comentabas en junio habían dado eh, habían dado una eh, comunicación una oficial. comunicación oficial junto con costa rica que son los los pro de este tratado no es cierto de que iban a filmar precisamente en esta eh, en esta nueva reunión de la onu y, y, y dos días antes dicen no han dado alguna explicación de esto si sí, ese documento que tú dices oficial de los gobiernos de Costa Rica y de Chile el 7 de junio es muy importante porque finalmente no estamos hablando solamente de encabezar y de dar un proceso que uno puede incluso decir bueno pero finalmente se repitieron pero pero no es solamente eso esa comunicación del 7 de junio ya en gobierno de Piñera es decirnos nos despejaba un poco las dudas que podíamos tener hacia el gobierno de derecha eh, eh, más bien pro inversión más bien eh, eh, restrictivo en torno a la participación veamos lo que está pasando en las indicaciones que en el código de agua en el, la propia tramitación sí, sí. Del, de la evaluación ambiental mm. eh, esto de poner la participación temprana antes de que entre los proyectos a la evaluación ambiental lo que implica dejar negociando empresas y comunidades o personas solas sin ningún parámetro corre ni, ningún marco legal mm -hmm. ¿no? o sea estamos viendo que todo esto está instalado Entonces, ese ese documento hacía pensar que eh, el gobierno, no obstante, quien administra hoy día el país, iba a firmar el acuerdo de esta suerte. Era un compromiso es oficial el que plantearon. ¿no? Y sí. una invitación también a que otros estados eh, siguieran el mismo camino. Entonces, al menos yo, y eso lo tendríamos que seguir madurando, creo que hasta procede una acusación constitucional contra... Eh, Eh, los ministerios, en este caso de actuaciones inferiores, otra más para Ampuero, ¿no? que eh, pusieron su firma en este compromiso. Hay un compromiso oficial internacional contraído del cual Chile después se retrotrae eh, y eso es muy importante. Motivaciones eh, o explicaciones, eh, podemos especular mucho respecto a lo primero. Motivaciones, explicaciones, eh, han sido todas incongruentes aquí un ministerio no puedo decir el resorte del otro porque eh, el Estado es uno entonces right. la responsabilidad no pasa por si lo hizo un ministerio u otro eh, tampoco ha habido un argumento de fondo de peso ha salido la vocera señalando de que tenían algunas circunstancias que evaluar en lo puntual eh, tuvieron sí, cuanto bueno. tiempo para sí, evaluarlo, es más Desde que desde el momento en que el ministerio de relaciones Exteriores, es decir el estado de chile bajo la administración de piñera dice nosotros vamos a firmar es porque ya tenían que haber evaluado pero no el, el, el texto estaba cerrado de meses antes o sea no hay ninguna justificación y eso es lo más grave y, y no hay además una comunicación oficial y el cuento en con lo bueno, de ver cómo, cómo llegó la noticia a nosotros como organizaciones que venimos hace años buscando para que este tratado viera la luz eh, la representante de la sociedad civil chilena ¿no? eh, que, se, que sale de una elección donde se abrió a todas las organizaciones que quisieran participar eh, aportando a este, a este tratado verdad eh, luego de todas esas organizaciones nosotros elegimos una persona para que fuera nuestro representante de las negociaciones uh -huh. Bueno, ella que estaba acreditándose de pronto llega un whatsapp y nos dice eh, no, ¿quién no va a firmar? que hay un en no, no, las acreditaciones entonces la primera noticia que nosotros tenemos eh, es por parte de la representante de sociedad civil que se entera de esta forma ¿no? o sea no hay ni siquiera una notificación del gobierno en la instancia eh, la forma en que se notifica la Costa Rica también de que el no afirmar es totalmente eh, eh, improvisada este eh, eh, eh, eh, digamos, de pasada en el tiempo o sea, tu contraparte en, en, en este proceso debió ser el primero en estar informado ¿no? eh, el, el representante de sociedad civil con quien se viene rondas y rondas negociando debieron ser los primeros en también ser comunicados de que Chile no iba a firmar entonces... ¿De dónde sale esta decisión? Uno va a decir, de un enojo de Piñera por los recursos por Churcabí, de las presiones de las empresas, eh, de la Haya como titulada la segunda, porque sale entre la solución de controversias como posible, eh, espacio para dirimir controversias la Haya. O sea, aquí las especulaciones son muchas, pero lo más importante es que no hay hasta ahora una comunicación oficial de los motivos no una vocera que uh -huh. se, si, siga en el, en el deslindar responsabilidades y pasarse el balón de unos a otros, ¿no? Eh, esto es grave, eh, por eso es que digo que creo que procedería incluso a una concepción constitucional por parte del Parlamento u otro mecanismo que haga cumplir las obligaciones, ¿no? Uh -huh. Chile lo que está dando cuenta aquí... Eh, bajo esta administración es que los compromisos que contrae internacionalmente eh, no tienen ningún peso Y eso es preocupante Días antes, sí correcto, en, el, días en, antes. en la OIT mm. Naciones Unidas, mm. había despejado primera otra duda Que era esta duda si si iban a desahuciar el, el, el gobierno en el Comité 169 sobre derechos de pueblos indígenas Correcto ¿no? claramente confirmó que no, que el, el tratado sigue vigente y Chile, por supuesto, respeta los derechos que estaban ahí. Pues bueno, el acuerdo de sur, entre las poblaciones más vulnerables, identifican los pueblos indígenas, menciona el convenio 169, eh, entonces, por una parte, decimos sí, mantenemos los derechos que están garantizados y otro tratado que lo contiene, decimos no, no lo firmamos. Bueno, ahí se podría pensar... Especulación mía, ¿eh? me hago cargo de lo que digo Se podría pensar en un lobby brutal de las empresas Los han porque... tenido con la ley de pesca en el Parlamento Los porque... han tenido en tanta cosa que no es de extrañar eh, Claro, no sería de extrañar Pero extraña mucho y espanta mucho Sobre todo a, la, a las comunidades Que están pasando por dramas eh, Precisamente ahora Nuevamente después de levantarse la alerta amarilla en, en puchuncaví en Quintero Vuelven a haber hospitalizado 176 personas ...de las cuales 46... ...salen a la casa de nuevo... ...pero otras 120 siguen quedando en el hospital... ...y sabemos que son hospitales absolutamente básicos... ...que no tienen ninguna posibilidad de atender... ...intoxicaciones de este tipo... ...entonces... ...que además... ...es con eso detrás... ...que tiene a la ciudadanía... ...a una ciudadanía que sabemos que... ...la han llamado zona de sacrificio... ...mal llamada zona de sacrificio... ...porque la gente estaba ahí primero que las empresas... ...entonces no se entiende que eh, le digan a la gente no, vamos a hacer todo lo posible, estamos trabajando qué sé yo, y, y no firmamos este acuerdo no, que, no implica se entiende, defender, la, que implica la defender las palabras del propio presidente en su discurso en torno al medio ambiente o sea, ¿Mm? hablando de un plan sobre cambio climático, hablando ¿Mm? de, de una actitud de, en torno a, al desarrollo sostenible, una serie de lugares comunes y por otra parte no poner la firma, o sea es que no hay ya no, o sea, no hay coherencia ¿no? no hay coherencia ninguna o sea si te vas a restar de la firma lo mismo récate por último de ir a ese espacio o sea cómo puedes ir a hacer un speech falso absolutamente haciendo anuncios de debates y discusiones que no están ni siquiera construidos min mintiendo ¿No? ¿no? sí. como quiere siendo la, la, la tónica ¿no? Sí, sí o en sea, lugar a duda Algo más madurado, pero también lo que fue el anuncio este lunes sí, Sobre sí, sí. este plan, ¿verdad? Ajá. Este Acuerdo Nacional de Desarrollo y la Paz en la Araucanía O sea, primero de acuerdo nada No consultaba con los pueblos indígenas El Ministro de Desarrollo Social ha tenido conversaciones con una serie de sectores Pero, pero no, no con todos No, no, hay, no con todos, es más han habido procesos de consulta en algunos de los temas que están involucrados en este acuerdo ¿no? sobre todo de institucionalidad que han sido desahuciados por las propias organizaciones que participaban eh, pensando que, que iba a ser un espacio donde podían hacer escuchar su voz y realmente era un planteamiento abierto eh, y, y finalmente han podido retirar eh, su nombre de las listas eh, y, y, y, y procesos totalmente criticado que es decir proceso de constituyente indígena que preguntaba más o menos lo mismo Entonces, ¿qué es lo que hace Piñera? Junta un poco de aquí, un poco de acá, inventa fórmulas, ¿no? mecanismos uh -huh. y eh, plantea un plan. ¿no? Peor uno y esto es muy importante porque aquí me gustaría a los auditores y auditoras llevarlos a la reflexión. ¿Qué es lo que se está configurando? No es solamente que no se ponga la firma, lo que decía, código de agua y lo que está haciendo. Con, Guardia, con la evaluación ambiental eh, con el, el proyecto de ley pro inversión ¿no? o sea lo que aquí se está armando es es, eh, es una entrega total ¿no? sí. eh, y si esto le sumamos los que participamos de la plataforma Chile mejor se interese los acuerdos que dan nuevas cortes nuevos tribunales, nuevos mecanismos o lo que pasa con este acuerdo anunciado en torno a pueblos indígenas que abre la posibilidad de la venta de tierras y abriendo de tierras sí. indígenas cosa que la propia ley indígena lo, lo prohíbe y, y señala en este acuerdo que se va a hacer la modificación para que Correct. ésta puedan ser transables las tierras sí. indígenas no para su mejor desarrollo y qué es lo que va a ocurrir no que la presión para de empresas por adquirir esos derechos no Eh, es lo que va, va a acontecer y va a ser una profundización y agudización de conflicto. ¿Y qué van a decir después? Mirá, ¿Para qué le vamos a dar? Ya lo viene diciendo. Tierra a los indígenas y después las venden. El es que está abriendo el mercado de las tierras indígenas es el gobierno de Sebastián Piñera, violando la ley indígena y violando los tratados internacionales. Lo que pasa es que hay, hay un desconocimiento ahí en cuanto a la estructura que tienen las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son muchas. ...cada una tiene su propia cabeza en el fondo... ...pero cada una de ellas funciona de manera distinta... ...cada una de ellas tiene su territorio... ...lo que pasa es que para este lado extractivista... ...hablemos de las empresas... ...dicen, ¡ay, es que es un flojo! ...ellos no explotan la tierra... ...porque ellos tienen un concepto absolutamente distinto... ...ellos pertenecen a la tierra... ...la tierra no les pertenece... ...ellos sacan lo que necesitan... ...y viven en armonía con la tierra pero no la explotan para dejarla seca, que es lo que hace toda la grande empresa. Ahora, ojo, con el cambio de clima que ha habido en la región de la Araucanía, hoy, por ejemplo, en la Araucanía hay muchos territorios que son muy buenos para plantar frutales. Y estas empresas están con los dientes de este porte pensando en, oye, nos cambian esto, arrendamos tierra y colocamos frutales. Y, no explotamos. Brutal, ¿Ah? y, la, y explotamos la agroindustria como tú dices de, se, oye, se oye hablar del de, de aceite de oliva de los productos no abiertos en el mercado de esta suscripción eh, nuevamente eh, enfermiza en la que ha Chile con distintos países de suscribir acuerdos bilaterales, mm -hmm. en todo ello lo poco que queda por abrir tiene que ver precisamente con lo agrícola, entonces no son, son sí. y, y yo creo que reiterar a los, a, a los auditores porque realmente lo que se está configurando es un marco normativo ¿no? eh, que va a permitir la eh, irrupción de una cantidad de proyectos efectivos que hasta ahora Tenían, con todas sus deficiencia una evaluación ambiental que a veces permitía frenarlo. Uh -huh. Algunos fallos de resoluciones de cortes ordinarias y de algunas sí. cortes ambientales también en el último tiempo, como la central eh, eh, Doña Alicia, ¿no? que logra ser parada finalmente. Pero todo esto puede ser revertido ¿no? por las indicaciones y los cambios normativos que está introduciendo el gobierno de Piñera. Uh -huh. Y haciéndolo a lo Trump, ¿verdad? Restándose de firmar eh, todo compromiso internacional que, que tenga que ver con una protección ambiental o Correcto. los derechos de la personas. Entonces, lo que está aconteciendo en Chile, por favor, señoras auditores, auditoras, amigos, amigas, es muy grave, ¿no? Países eh, con signos similares eh, políticos a los del presidente presidente primera ha firmado, por, pienso en Argentina, el Acuerdo de mm. no que tienen las hojas instaladas por todos lados y que Correcto. tienen un montón de, de, de conflictos ambientales originados en la minería y en sí. otros eh, nuevos sectoriales pero ellos firmaron Correcto. firmó Uruguay, firmó República Dominicana, firmó Haití o sea, el listado de los 14 países finalmente fueron 14 los países que pusieron su firma Eh, eh, eh, en este acuerdo eh, Costa Rica, Guayana, México Panamá, Perú, Ecuador Brasil, no Guatemala o sea, y Chile Chile que protagonizó, empujó lideró y se comprometió oficialmente no firma ¿No? como decías tú Claudio los embarca todo, capitán Araya y se queda en la playa no, pero pero no un aún porque además en la playa se queda determinando las reglas del juego, las nuevas reglas del juego ambiental. Correcto. Y eso es lo más grave, ¿no? Porque los episodios de Puchuncabí y otros van, van a ir en aumento. Realmente. Bueno, nosotros hicimos un programa específicamente con respecto al, <risa> al tema de puchuncaví y Quintero, donde hablábamos de eh, por qué razón la gente lo había llamado asesino la primera vez que fue después de estas primeras... Y eh, buscando... Eh, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, él cambió una resolución número 59 de la Secretaría General de la Presidencia donde se hablaba que tenían dos mediciones, una anual y una todos los días, bajo la presión de las empresas eh, porque tenían demandas, denuncias en los eh, eh, tribunales ambientales, tenían que pagar tenían que solventar gastos médicos a la gente por la contaminación que habían sido expuestas Bajo la presión de eso, ellos en junio del 2013 firman un acuerdo, firman un, un, un decreto, ¿ah? que es eh, la resolución número 20, se firma en ese 2013 y entra en vigencia el 2014, el 1 de enero, a meses de irse, donde elimina la medición diaria y aumenta tres veces el material particulado que pueden, eh, que pueden manejar las empresas. Eso abre la posibilidad de que muchas empresas pudieron ingresar, instalarse porque el aumento del material particulado les permitió estar, las otras empresas les permitió les permitió no hacer ningún cambio, seguir haciendo exactamente lo mismo y los ambientalistas en esa época le dijeron, de aquí a 4 a 5 años usted va a ver qué es lo que va a pasar, esto es gravísimo. Vamos en cuatro años y medio y mira lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, por lo tanto aquí eh perdón, sí, claro. nos vamos a una pausa o lo sí. vemos exactamente, se cumplió el hecho de que le dijeron esto va a ir en desmedro literalmente en ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, acá de parte de Cote Flores, que es asistente social, está en sintonía desde Valparaíso y nos está preguntando. Bueno, ya que el tema está muy interesante, ¿por qué finalmente Piñera hoy aparece dando una declaración contra Venezuela? Como tapando el tema que acaba de mencionar la, la persona que está defendiendo los derechos ciudadanos y también medioambientales. Álvaro Enrique González hoy en la octava región, escuchando la radio, y me parece muy interesante el programa, Juan Carlos. ¿Nos quedará alguna vez algo para nosotros en Chile? ¿Y en cuánto tiempo más lo van a vender completamente? Y si la culpa es compartida, tanto de la desconcertación como la derecha, ¿o todos son lo mismo ven por sus propios intereses? Qué buenas preguntas de los auditores. Eh, a ver, lo primero lo no voy a contestar desde de lo que es más mi profesión yo soy periodista, comunicador en derechos humanos y, y esto es lo que se llama comunicación en crisis no, no hay nada mejor que parar una crisis con eh, algún escándalo o alguna situación aún más bullante y es lo que hace finalmente Piña ¿no? o sea, más allá de que pueda tener o no tener una posición respecto de Venezuela, que sabemos que la tiene ¿eh? pero lo que, lo que hace es tomar un tema, podría haber tocado la Haya por ejemplo, y el mar para Bolivia cosa que no le conviene porque vamos a tener la resolución este, lunes. este próximo lunes eh, y todo parece indicar y las informaciones que vienen llegando de distintos lados y información incluso que me han llegado eh, de, de, de, desde los espacios de, de, de discusión de, de, de esta controversia dicen que el fallo va a ser no es que sea favorable a, a Bolivia, sino que reconoce que hay, había un compromiso por un diálogo en torno a una salida del mar, eh, que no se agotan los acuerdos y bueno entonces vienen varios incendios para eh, Piñera y lo que pensó que iba a pasar desapercibido terminó siendo un incendio, porque la declaración y la carta abierta llevaba más de 2000 adicciones, aprovechamos de decir a los auditores sigue abierta, así que busquen en las redes sociales, en la página web del observatorio.cl las vamos a subir también eh, lleguemos a, a, a Todas las firmas más que podamos Porque si Escazú no se firmó hoy se puede. se puede firmar mañana O pasado Así que como yo empiezo a decir Firma para que firme ¿No? Si logramos que esto sea Y tenga la magnitud que está adquiriendo Y, y todavía no han venido Los pronunciamientos internacionales Esto recién okay. Hoy día se firmaron por parte de 14 países del acuerdo. Entonces, ahora van a venir de parte, a mejor de, oh, de, por supuesto, de los otros países o en sea, las reprimencias en torno a la actitud de Chile van a ser y debían ser muchísimas, sí. más de la que ya, hay, ¿no? Eh, respecto de lo que pregunta el, el, el auditorio en Concepción nos quedará algo. El régimen concesional eh y sectorial unido al derecho de propiedad que tiene la constitución ilegítima e impuesta mediante fraude sí. hace que ya en el caso del agua eh, el, el, la concesión de uso termine vinculada con la constitución a una propiedad perpetua ¿no? si nosotros vemos esto en materia tan sensible como el agua y el medio ambiente pero empezamos a ver también en otros aspectos no tierra o, o algunos que, que pueden ser que, que no se perciben tanto las, las autopistas, concesiones por 20 años de usufructo eh, porque supuestamente nos ayudan y nos contribuyen a hacer las carreteras que el Estado a veces no cuenta con los recursos pero lo que estamos haciendo es entregando efectivamente todo por la vía de la concesión ¿no? Eh, y, y vuelvo a insistir sumado a esto, a la, a la suscripción de tratados internacionales porque se concesiona no a empresas Eh, chilena en su mayoría, ¿no? uh -huh. sino que se concesiona en su gran mayoría a inversores extranjeros, uh -huh. transnacionales, multinacionales, que son las que vienen a hacerse la América ¿no? uh -huh. <risa> a invertir finalmente en Chile. Entonces eh, hay que tener mucho ojo, lo que está pasando con el agua puede pasar eh, respecto del mar, uh -huh. No, respecto eh, de, de, de otros no vamos a llamar recursos respecto de otros bienes comunes verdad y esenciales para la soberanía de las comunidades que hoy día insistimos, están absolutamente entregadas eh, a empresas de resuerte internacional Sí, y ahí digotó habla de la concesión del mar efectivamente eh, piñera tiene un eh, tiene la idea de concesionar desde el mar a 80 metros hacia adentro toda la costa toda la costa que le pertenece a todos los chilenos ojo ¿eh? porque eso es eh, son terrenos públicos ahora lo que preguntaba también el, el, el joven del octava región eh, decir centro izquierda derecha, en política, créanme es exactamente lo mismo, porque me hago cargo de lo que digo Todos y cada uno de ellos, salvo raras excepciones Que gritan de repente, como el Zafirio, por ejemplo, el, eh, el otro que escuchaba Soto, eh, el Muñoz, que lo he escuchado de repente La gran mayoría de ellos tienen yaya, en el sentido de que han recibido coimas por tanta cosa ejemplos, o Soquimich, Penta el caso de la ley de pesca o sea, tenemos ahí ejemplos de sobra colusiones de distintos tipos por lo tanto, créanme cuando ustedes votan por la derecha o por la izquierda están votando por los mismos todos ellos se venden ¿y puedo agregar algo? Sí, sí, sí. y de eso me voy a hacer cargo también así como dices eh, así como tuvimos un golpe de estado Eh, cívico-militar en este país uh -huh. eh, se está consolidando y construyendo un golpe ambiental Correcto. se están creando eh, restringiendo y abriendo los espacios para que esta apropiación se dé sí. ¿no? eh, y allí es donde tenemos que volver no solamente a los diagnósticos y a los temas de fondo que sabemos cuáles son uh -huh. ya todos tenemos el diagnóstico sabemos los grados de corrupción que existen sabemos eh, que se legisla verdad con intereses, sabemos no. que la colusión no tiene eh, no tiene sanciones apropiadas y adecuadas ni siquiera se tipificado adecuadamente como para evitar eso, sabemos que las fuerzas armadas roban, que carabineros roban o sea, sabemos lo que tenemos ¿no? entonces esto nos debe llamar a un cambio mayor y volver a retomar un camino que estaba bastante bien construido coaptado por el gobierno de Michel Bachelet en el sentido de que era una demanda ciudadana, que es la Asamblea Constituyente. Correcto. Nosotros tenemos que volver al camino de cambiar el marco principal eh, porque lo que se está haciendo es manteniendo todavía ese marco violatorio que es la Constitución, seguir eh, haciendo las adecuaciones sectoriales que están permitiendo esto. Entonces, dar vuelta la tortilla ¿no? dar vuelta este pulpo de cabeza y, y, y manos y partir por volver a poner al centro la necesidad de una nueva constitución correcto eh, establecida mediante un mecanismo democrático y participativo que vaya más allá del Congreso ¿no? eh, donde allí le tomo la idea Piñera estén también representadas aquellas poblaciones que han venido siendo excluidas de cargos de representación como pueden ser los pueblos indígenas donde tomemos y retomemos algunos indicadores que nos dio ese proceso eh, llevado finalmente o estimulado por, por, por Bachelet que parecía una encrucijada no tres o cuatro soluciones de mecanismo pero que dio líneas eh, las diez primeras prioridades temáticas hablaban de fortalecer derechos humanos, hablaban de plurinacionalidad o pluriculturalidad hablaban de la necesidad de recuperar el agua, o sea, hablaban de los temas de fondo que, que, a a, que a la gente le importa y que son los que hoy día están más lejanos de poder ser alcanzado o consagrados. Entonces, volver a poner al frente del agua, de, de los territorios, de la contaminación, del cambio climático y de todo, eh, la necesidad de que el marco, el rayado de cancha que dejó Guzmán sea lo primero que cambiemos y mediante una asamblea constituyente es urgente sino lo que vamos a tener son marcos normativos consagrados sectoriales, decretos reglamentos, disposiciones Entonces, como las que mencionas que van a ir solucionando los los, los callos que aparezcan en el camino ¿no? eh, pero sin que nada se toque o sea finalmente no. lo que está haciendo este modelo extractivo no vamos a ocupar en realidad la palabra modelo porque el modelo no tiene nada uh -huh. esta imposición que se está haciendo Eh, eh, no solamente en los territorios, también en las ciudades sí. y que atenta contra la salud, contra la vida de las personas no sí. eh, o sea, en Puchuncabía han tenido que desenterrar personas para poder eh, eh, constatar la contaminación sostenida que viene o sea, estamos en un momento en que apostamos a por el todo ¿verdad? Sí. y damos la pelea grande también no digo que no haya que abandonar las causas particulares animales, pero reformar el marco constitucional es hoy día urgente no va a seguir avanzando en la demanda de educación pública y de calidad si no cambiamos la constitución no vamos a poder fortalecer los derechos de pueblos indígenas si no cambiamos la constitución no porque además tenemos una administración y que nos queda por un rato que no está dispuesto a comprometer nada más internacionalmente en materia de fortalecimiento de derechos entonces o lo cambiamos adentro ¿no? porque de fuera parece ser que no hay voluntad de contar con nada no, es correcto y no se está escuchando las demandas eh, específicas que tiene el pueblo mapuche en este caso que es su autodeterminación como nación mapuche, porque hay que recordar que ellos estaban aquí primero no, y, el y, y, y, entonces, el y el pueblo hay maras, claro, que el principal producto commodity de exportación de este país es la minería Claro. Pensemos que eh, la minería canadiense Que es eh, la principal En torno a los inversores extranjeros En materia de minería eh, Instalada en el norte Correcto. Ha secado y contaminado aguas Ha dejado eh, eh, Pueblos, no pueblos Despoblados eh, Donde antes habitaban personas Hoy día no están Ha dejado relaves mineros repartidos Y resulta que tenemos en el Senado De la República Un nuevo Acuerdo reformado con Canadá, ¿no? Sin un proceso participativo, ni de pueblos indígenas, ni de nadie, sin información. Si no es por resorte de algunas organizaciones eh, de sociedad civil eh, eh, en Canadá, ni siquiera nos enteramos de que no. Chile estaba renegociando. Entonces, por favor, eh, después de, de la minería, siguen las forestales, lo que Correcto. han ocasionado las forestales. Luego subió el tercer ranking la piscicultura miremos lo que pasó en Calbuco miremos la marea roja en Chiloé o sea, el, el, el sector que asciende en exportación o sea, crece en inversión ¿no? en desarrollo como le llaman lo que hace es solamente traer más contaminación, más perjuicio para la vida de las personas pero también para que el, el, la, la tierra, las aguas lo que queda pueda ser utilizable ¿No? porque la extracción va a concluir y qué pasa finalmente con esos territorios ¿no? entonces tenemos hoy día la concentración en, en algunas zonas en particular, las zonas de sacrificio pero además también tenemos la degradación ambiental en el tiempo que la empresa va a salir pero la degradación ambiental va a quedar ¿Sí? vamos vamos eh... Ahí yo quiero recordar también el tema de las tronaduras en eh, Magallanes. Sí, entonces, entonces, eso implica que va a llegar más carbón a la zona de Quintero Cuchuncabí. Va a haber más contaminación. Entonces, es, es todo, un, todo un tema muy fuerte. Sí, así que no nos vuelen las luces con Venezuela. No, ni con, no. Sí, tenemos ni para Bolivia, suficientes nada. problemas aquí para, soluc para solucionar y todo lo demás. Eh, yo quiero que le digas a la gente, por favor, la página... Eh, donde pueden encontrar, yo vi eh, hoy también una entrevista al eh, a la, alcalde de Tiruá, parece que alcalde o intendente no Adolfo Millau él lleva, uno de los nueve alcaldes macuches, lleva, eh... pero desde el 96 me parece electo y ha sido reelecto una y otra vez, lo que significa que ha hecho muy buena labor porque la gente lo vuelve a sacar ¿Ah? entonces, dale las páginas a la gente donde pueda pueda buscar información o eh, Para, ...para saber más de estos temas. Bueno, en la página web del Observatorio Ciudadano... ...que es muy fácil, observatorio.cl... ...hay un banner destacado con el acuerdo de Escazú... Sí. ...ahí vamos a ir poniendo toda la información... ...por lo pronto tenemos un video de cuatro minutos... y ...medio explicativo de qué es el acuerdo... ...por qué es tan importante para América Latina... ...hay uno que grabé personalmente... ...explicando por qué era tan importante firmar este acuerdo... Está la declaración que más de 200 organizaciones en América Latina trazaron para que este acuerdo pudiera ser posible. Vamos a subir, como decía, esta carta abierta para que sigan recolectándose adhesiones. Todas las informaciones en torno a en las nuevas firmas las vamos a mantener. Eh, la campaña por el Acuerdo del Cazú va a ser un permanente, no solamente va a ser una actividad destacada un 27 de septiembre, es memorable porque 14 países pusieron su firma, sino que va a ser una campaña hasta que logremos las 11 ratificaciones que nos permitan eh, tener ese tratado vinculante. Y lo que es importante para cada uno de nosotros, por pues eso vuelvo a reiterar, observatorio.cl, Acuerdo del Cazú, eh, y Chile ponga su firma. Necesitamos que usted firme esa carta Para que Chile firme Correcto. Bueno, yo me despido Le doy las gracias a Paulina Porque siempre es muy interesante Todos los temas que nos trae La dejamos invitada una próxima vez Y le damos las gracias a ustedes por su sintonía Claudio Yo también me la despido, le gracias Paulina La verdad es que es un gusto poco Porque no hubiéramos querido conversar un buen más Pero bueno, el tiempo de la radio es así Así que muchas gracias Queridos auditores por escucharnos